Para mí no es un hecho fortuito esto, de ningún modo. Tiene que haber un, un funcionario responsable, digamos. Sí, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que un, que un municipio hace un homenaje y después nadie lo cuida? Y después no hay ningún funcionario responsable. A mí me gustaría que algún funcionario rinda cuentas, ¿no? Que alguien... Y además, ¿qué le van a decir a la familia ahora? ¿Qué le van a decir a Ángela ahora? Disculpe, nos equivocamos. ¿Qué le van a decir al, al laburo de construcción de la memoria que se hizo por años en la provincia de Mendoza? Que se equivocaron y que se vuelven a equivocar hoy y que mañana se equivocan de nuevo. Eh, en, un, en una obra artística, ¿qué reparación puede haber? ¿O no es el hecho artístico un hecho único en sí? Entonces, bueno, es muy lamentable lo que ha sucedido.